No, por eso que un poco decidimos ayer como como vecinos autoconvocados eh es continuar juntándonos, eh viendo por ahí eh cuáles serían las las problemáticas de un de un emprendimiento de esta característica y bueno de, ir rec entre todos a ver qué qué hacen tratar de convocar a a las a las autoridades de los pueblos originarios tratar de convocar a gente que por ahí ha estado en la lucha contra eh, esta clase de emprendimientos. Eh, conocer eh, bien qué cuáles son los daños y perjuicios que se puede causar más allá de que eh, para el Estado producción es un progreso eh, y, y y escuchando eh, a uno de los eh, número uno de de la minería como en el caso de la de la minera um, Golden Warrior creo que que dice que el, el progreso no hay que no, no se detiene que, claro, no se detiene, pero bueno deja su su causa, ¿no? Tiene su causa